detector de mentiras Y este polígrafo lo ponemos eh, cerrando rueda, continuamos eh, contigo lo ponemos eh, para averiguar algo de las muchísimas cosas que ocurrieron la infinidad de aventuras relacionadas con el espionaje que fue tremendo ese día de junio de 1945 cuando se produjo el desembarco de Normandía, uno de los momentos más importantes del siglo XX, como decimos al principio del fin de la Segunda Guerra Mundial, y los espías tuvieron mucho que ver en ello. Efectivamente, durante muchos meses hubo una batalla secreta entre los dos bandos por la fecha del día D, en que se iniciaría la reconquista de Europa. Los alemanes sabían que si conocían el lugar y en la fecha, ...de la llegada de los invasores... ...disponían del suficiente número de fuerzas... ...para repelerles... ...y los aliados eran conscientes, por otro lado... ...de que el éxito se basaba en que Hitler... ...tuviera disgregada sus tropas... ...no solo ese día... ...sino durante unos cuantos más... ...para ello... ...fue vital la intervención de un grupo de agentes dobles... ...asentados en Inglaterra... ...los alemanes creían que les eran fieles... ...y así debían creerlo... ...para que el engaño coordinado de todos ellos... ...diera resultado... El libro, la historia secreta del día D, de, del investigador Ben McIntyre, cuenta cómo el español Garbo y cuatro de sus compañeros tejieron el engaño, pero relata un episodio desconocido, aparentemente anecdótico, pero que pudo dinamitar el esfuerzo del engaño. La protagonista, Lili Sergeyev, una mujer lista, de carácter complicado, que mintió a los alemanes sobre sus verdaderas lealtades y se convirtió en agente doble al servicio de los aliados. Lili era una rusa blanca que vivía sola rodeada de sus manías y únicamente acompañada de su fiel y adorado perro, Babs en 1942 se ofreció al MI5 en Madrid y el único problema fue que no se veía viviendo en Londres sola sin su querido compañero como el espionaje inglés le pareció una tontería a los remirgos de Lily, decidieron gestionarle el viaje de su animal lo que no consiguieron porque la ley inglesa obligaba a someterlo a una cuarentena antes de dejarla entrar, a lo que la espía se negó. Así que le ofrecieron llevárselo a Gibraltar y enviárselo por alguna otra vía. Lili creyó en las promesas que le hicieron y se fue a Londres a ejercer de agente doble. Pero los meses pasaron y nada salió como le prometieron. Un contacto suyo se llevó el perro a Argel y allí le atropellaron y murió una historia que Lily pensó que le habían contado para que dejara de dar la paliza con que les llevaran al perro. Seguro, pensó, que les habría sentado mal que les pidiera que utilizaran un submarino para llevarle a Gavs. Así que se convenció de que los ingleses eran fríos y no apreciaban suficientemente su trabajo. Ella lo estaba dando todo por ellos y a cambio ni siquiera se habían preocupado de atender su única petición. Sabían lo que quería y necesitaba a Babs, pero no solo no se lo llevaron, sino que le asesinaron. Por eso, en uno de sus viajes a Portugal para verse, verse con Kleeman su enlace en el espionaje alemán, los dos diseñaron una clave para poder alertarle si los ingleses la descubrían. Algo que no hubiera tenido ninguna importancia si al regresar a Inglaterra le hubiera dado al MIC 5 el dato, pero se lo escondió. Además, cuando faltaban pocos meses para el desembarco en Normandía, se fue de la lengua y se lo contó a su controladora, que se quedó espantada. ¿Habría utilizado ya la clave secreta y habría dejado en evidencia la red de agentes dobles? No lo había hecho, pero lo había pensado en diversas ocasiones. No se sabe si Babs sufrió un accidente o le mataron por orden del m 5 En cualquier caso, los espías ingleses no valoraron suficientemente las necesidades humanas de Lili y el hecho de que una mujer solitaria podía necesitar a su perro. Por ese gran fallo casi se cargan el desembarco en Normandía. Ese día de, la clave secreta que hemos analizado esta noche es la de Lili. Serguayez, efectivamente. Y además, fíjate, por esas tonterías muchas veces hay experiencias que te lo cargas todo.